Buenos días Karime, ¿cómo va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás Pablo? Hola a todos los oyentes de Radionautas. Una alegría estar acá hablando, la verdad. Un estreno también para, para vos, eh, esto de hacer una columna. Ay, totalmente. <ríe> o sea, que tengan paciencia, por favor. Por favor, obvio que eh... sí. Eh, yo lo que había pensado para la columna es eh, es recomendar un, un, algunos libritos que tienen que ver con el medio ambiente, de, desde la ficción, desde la poesía, y, y que son bastante contemporáneos, o sea, que acaban de salir o han salido el año pasado, porque sé que estos son superambientalistas, y no sé, me parece que por ahí también son libros que, que tienen otros recorridos, ...que por ahí les pueden gustar. Me, me parece un muy buen plan. Bueno, genial. Eh, el primero que quería recomendar... ...o del que quería hablar... ...es un libro que... El, ...lo acaba de sacar la editorial... ...Rosa Eisberg. Es una editorial argentina... Eh, ...que se dedica a... ...bueno, está... ...hecha por mujeres todo el catálogo son mujeres y es un muy buen catálogo y este es el primer libro de poesía que sacan eh, y no sé si no es el primer libro de una escritora extranjera que sacan porque bueno, extranjera es mexicana el libro del que estoy hablando se llama Una ballena es un país de Isabel Zapata eh, que es un libro de poemas sobre ballenas que es muy lindo y Eh, y no sé si quieren les puedo leer un poema del de libro Por favor, sí, sí si te eh, Este se llama Yo no soy de aquí Cuando por las noches sube la marea La playa se vuelve un pasillo del mercado Pañales, galletas de mar, caparazones de erizo Huevos de tiburón tejidos con alga litoral Considere ese artefacto de coleja de colágeno y curvas suaves. Los tiburones ponen huevos en forma de tornillo, espirales que se enroscan al suelo marino para quedarse en su lugar. Mira cómo respiran a través de su cáscara traslúcida Considera su violenta geometría. En algunos se agita una semilla viva, un embrión que habita esa fosa de humedad y que, Visto contra luz palpita como diciendo Yo no soy de aquí Parece justo era de un tiburón Pero me parece muy lindo Está bien pues eh... es... No solo de ballenas <risa> va, al, va al poemario sí. sí, pero es casi todo de ballenas Y tiene un, un lenguaje biológico Y habla como de, de, las, de, de los animales Pero también del conflicto ambiental en el que vive Digamos las ballenas. Eh, y um, después hay otro que es como un poco más directamente ambientalista sí que se llama Derrotero de Antonio Sánchez Gómez. Lo publicó la editorial Sigilo el año pasado. Eh, Antonio Sánchez Gómez es un escritor ecuatoriano que fue parte de Bueno, es parte todavía de la Unión de Afectados de Texaco, que es como el recordarán que es un derrame que hubo que produjo un montón de muertes también, de humanas y no humanas. Eh, y esta novela trata de eso casi directamente. De hecho, literalmente es muy sencilla, es un diario de de gente bueno, es un personaje que es ambientalista, pero no ahí nomás y pasa la acción, o sea, se va a la selva y, y habla de cómo los persiguen, o sea, como de la cantidad de crímenes ambientales que hay, pero también de a personas, digamos, que viven ahí en la selva o que están militando. Eh, y es así, como maneja súper bien la tensión, o sea, es reinteresante de leer y muy instructivo porque... Si, no en, si bien no es histórico, eh, no sé, está él, su experiencia ahí presente, que él además es, es de ahí, ¿no? Ca eh, o sea que hay... Sí, decime. No, no es eh, un, un diario, una crónica de, de algo que ha sucedido, sino a partir de la experiencia, una ficción construida. Exacto, es exactamente lo que vos estás diciendo. Eh, pero mucho mejor me parece porque, o sea, es un diario pero es un personaje ficticio porque funciona muy bien la ficción en sí misma, más allá del tema y de lo que sabemos de él ¿no? y del desastre ese eh, y la otra novela que, que, que de la que quería hablar es una novela que también es amazónica, pero de la Amazonía de Bolivia que se llama La mirada de las plantas del mundo pasoldán que es un escritor boliviano que es muy va en bolivia súper conocido eh, y es una novela de ciencia ficción que que la publicó la editorial mexicana Almadía, día sí, pero está distribuida en argentina eh, el que bueno no sé es muy es muy loca la novela trata de un científico que medio que está totalmente escrachado en la ciudad y se va a un proyecto en la amazonía a hacer un videojuego que replique la experiencia de una plantita que bueno no sé, pienso que puede ser eh, no se sé, no lo dice pues igual eh, hay algunas plantas alucinógenas que son más conocidas acá pero en verdad en, en la amazonía y hay, hay montón de plantas distintas eh, para distintos rituales. Entonces se va mezclando como todo ese universo virtual con este loco y con y la verdad es que como que se ve una amazonía totalmente in, no sé si invadía, pero como muy en conjunto con la actividad humana. Como un poco lo que decía este poema de de, de Isabel Zapata tipo eh, como que hay un paisaje casi urbano en la amazonía boliviana y, y me parece una novela súper graciosa la verdad eh, como interesante de leer a mí me gustó me parece buena y bueno último último a ver es un libro de ensayo que se llama Islas del Abandono, eh, de Carl Finn, que Carl Finn es una escritora de 36 años, que es escocesa, y este es un libro de ensayos que a mí, o sea, como que quería hablar de él en relación con el ambiente, porque habla de distintos lugares en los que ya no hay nada de humanidad. O de, o sea, hay un ensayo sobre Chernobyl que es el más conocido pero hay otro sobre un lugar en Tasmania muy loco eh, a mí el que más me gustó es uno de, de eh, una isla que se llama Swan que en el 74 dejó de haber gente y los últimos pobladores dejaron unas vacas y cuenta cómo las vacas transformaron su comportamiento en todos estos años, en todas estas generaciones de vacas sin humanos, eh, y me parece que le da cierta vuelta como a, a un mensaje, no sé no sé si es un mensaje, pero es como si en todas aparece tanta belleza cuando no está el hombre, que, que es como si dijera, bueno, en vez de tanto cuidarla, tam también como que te da una perspectiva de la naturaleza mucho más longeva, como que va ser, como que la naturaleza sigue su curso, ¿viste? Eh, y no sé, me parece una vuelta epistemológica muy interesante. Sí, pensando y, es, eh, y, y escribe bárbaro. Pensando en Chernobyl, y que lo nombrabas, ¿no? Esta idea de, bueno, la destrucción que genera eh, el, el, la humanidad y el abandono de la humanidad al irse, Permite un resurgimiento de, de la vida natural, el regreso de la vida eh, cuando no está la humanidad. Sí, y son todos los ensayos, para mí, eh, circulan ese, de alguna manera este libro. Acá hay un lugar, ¿no?, que es como una una ciudad desierta, que también es así, ¿cómo se llama? Ah, ya. Yeah. Sí. Eh, ¿Cómo? No, no no sé de, de dónde, de, de qué parte estamos hablando. Se me ocurre que está lo que es ahí en Carué y el lago de Epecuen, que fue... Sin... Este, ahí va. Este, Eso. este me parece que es, es como un ensayo de ese libro. Es así. También. Ta eh, o sea, lo, lo que creo que plantea también es que aún cuando nosotros nos extingamos en algún momento, eh, como que la naturaleza va a seguir su curso. Creo que esa es el, la idea que me parece problemática e interesante de, de Islas de Abandono de Calflin. A ver, entonces repasamos, tenemos eh, Una ballena es un país de Isabel Zapata, eh Sí. Derrotero de Antonio Sánchez Gómez, La mirada de las Exacto. plantas de Edmundo Paz Soldán y eh, eh Islas del Abandono de Calflin. Si tendríamos que, como como buena librera, Carimé, si tenés que recomendarme, empezá por este, ¿con cuál recomendarías vos de arrancar para meter, meternos en este mundo de literatura eh, y ambiente? Por ponerle algún título a esto. Eh, como librera te preguntaría eh, si militás en el ambiente. Si militás, es derrotero, es como, o si, derrotero es un regalo seguro para un militante. Si quieres cuestionarte un poquito, Isla del abandono me parece muy bueno, es como una banda de una guía sobre el arte de perderse, está muy bueno. Y nada, el de la ballena es belleza pura. Y si eres un poco más freak, la mirada de las plantas. Ta para cada quien. tipo de Para cada quien hay un libro. Mm, tal cual, tal cual. Karimé te agradecemos muchísimo esta primer columna, estas primeras cuatro recomendaciones. Eh, ¿Las cuatro se pueden encontrar en Malatesta? Eh, sí, sí, sí. Las cuatro se pueden encontrar en Malatesta. En cualquier librería. Eh, bueno, no sé, sin cualquier librería Pero las librerías de barrio De, de editoriales independientes Se pueden encontrar Seguramente acá Malatesta Para quienes no escuchaban al principio La librería de Carimé en Parque Chas En, en Buenos Aires Seguramente acá Malicia eh, En La Plata lo, los deban tener Exacto Y también hay otra que se llama Un cuarto propio Que es muy linda Y que seguro que los tiene Buenísimo. Muchísimas gracias, Karime, y nos volvemos a encontrar en un mes con nuevas recomendaciones. Ay, mil gracias a vos y a todos Un abrazo grande. Un abrazo.